Irolakalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola Kalea. Tallerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko kalekoeitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Eh uno el Vietnam. Good morning. E, Bilbo. Bilbao. Vale, va ba, bueno. En su nauso es, se la coacha es. <laughs> vale, va ba, así gogara gure Irola aste nagusian irratsaioarekin dagoneko eh va ba, bueno, ja, Eh, Nola ez zaten da, el Equador, eh? Justo, aztena guztiaren, erdi, erdi, erdialdean. aldean, eh? Eta, erdi aldeko eguna, eta hori, eh, eguerdian. Eta, bueno, ba, aziko gara igual denengo elkarrizketarekin, el edo, es? Bai? Ah, vale, ba, musika pixka bat. Venga, guazen musikarekin orduan. Bueno, ba hemen zabiltsa, Kranba con eta bueno, ba entzuten auzua, es. Apur bat, bueno, se ha tocado hemen garanzia eta nirekin zerbait egiten. Eta bueno, hemen gustora, gustora oso eh erekin eta Imanolekin, eta bueno, ba hasteko ba eingo du golako de Ecuador de Astenausia, se Bueno, Bira, se lo hacéis tan bien. O sea, te lo hacéis tan bien, se lo hacéis tan bien. Su Whitney Houston bai, bai! Eh, eh. ¡Endaia! Habéis teoría, ¡Endaia! endaia. Ba, bueno, ba… Entzuten, dos zuten es hondo, edo gaizki, según se lo hacéis, pero ya no es hondo, Bera gauza eta gauza honekin, gauza honak ba, giroa, postazuna, laitasuna bi urteren ostean berrere ona bueltatu izanan ikaragarri pozik nago horrekin. Eta beno ba, gauzatxarrak txarrak, ba, batez ere emakumeok jasazten ari garen eraso guzti horiek, eta batez ere zapatuan izan genuen eh, manifan jasan genituen erasoak. Baina, bueno, eh, horretaz aparte, dana deputa, amadro. Bale, vale. eta zuzer, imanol, zelan jaiak. Ondo. O, ondo, Ondo. Experiencia… Tuten Va, experiencia se da toco, para, A ver… Ondo, Ondo. A ver, a ver, bai, bai, bai, tuten da. Bai, Bai, bai, bai. Bai, Ondo, ondo eh, modu es Berdiñean eh, jaiak Eta nik uste anek laburbil duela oso, Ondo, es. Eh? Eh, postasun bat eh, bebi urteko eh, vuelta en Ostean. Gure burui katarsi bat egin diogu ta… ta ondo bat gaude, ta… Gauza beltzekin ere, ba, zapatuan bizi bizizan zutena ki desberdinak, eta, bueno, uste dut izan dela kostante bat, ez dela zapatu izan zela igual deigarriena, baina, bueno, ikusitu kasu asko aztena guzien bai. zehar, ba, pizkabat hori, ba, ba, du duela a, aste bai. marabilloso honen e, bai. esentzia guzti hori. Bai, a dos. Bi urte izan dira edo zenbat urte izan dira. eske, ke, zoge esan duzu hiru, honek bi, niri ematen ditzen zazioa post urte izan direla. Es e, a ber, Bargatu, gabiz, ekin e, a ver, par que mi engabis el micrófono aquí Ertigaizki, betiko les. a ver, bi aste nagusi ez direz ospatu, baino hiru urte pasatu dira. Vale, vale, vale. O sea, ezakiz ezakizela hostia saldu, ohi baino orrela izanda. <laughs> Noretzat, e, bizitza oso bat pasatu da aste nagusierik gabe eta eh bueno, ani ikaragarri emozionatuta lengoen eta nik ez dut sekularen egarri egiten. Ba, zapatuan negarri duen, oh. mari jaiek ustean. Oh. Ne gargaiago uh. egingo dugu, eh, Domekan, baina, bueno. Ja, eta, ja bale de jolar ez daazten aguzioa, porfawar. Bale, <laughs> orduan, eh, bueno, han eh, eren partetik ba komentatzea pixka bat, zen hor baten bat, igual ibilaiteke ibil galduta kranbarekin, igual ez zailo oso, balakit kampaina egin dela eta eh, guzti, eh, baina igual vai, vai, vai. berria egingo zaio non biltza gaur orduan? Bueno, gaur kerran bakon gaude, E, ez da konpartxa berri bat, e, ja direla amar urte, edo amar urte inguru e, sortu zen konpartxa bat da, baina izen berria daukagu, e, aurreko urteetan komantxe zena aurten kerran bat izena. Eta beno izen aldaketa hau, hausnarketa ba, sakon baten ostean eta bai, eta luze baten ostean e, torretako aldak izen aldaketa bat izan da. E, ondari iztatu genuen ba, bueno, behar bada E, Bero momentuan, e, nola baiteko omenaldi bat egin nahi geniela e, ba, errialez bueno, e, indigena e, zapalduetako indigenei omenaldi bat egin nahi genien e, izenaren bitartez. E, nola baiteko paralelismoa ikusten genuelako gure borroka eta ailen borrokaren artean. Baina, bueno, kontelatu ginen edo hausunarketa horren ostean on, ondorio estatu genuen. Ba, nola baiteko kolonialismotik e, jokatzen genbiltzala. Eta azkenuela zergatik izen hori izan behar eta oraingo izen akerran bada kranbaitzak ez dauka esan naiz heatzik ezin dozu 3000 izegian topatu ez da izegietan ere baina kalean dute, eh? behiratu behiratu baina ez da sustopatuko kalean dobatzen hitz eh, horietako bat da eh, eta nik esango nuke kranba dela eh, jabetza pribatuaren ateak apurtzean Eh, ataratzen dan soñu hori. Kramba, katapun, patapuni palante, te ocupar la puta casa, propietario! <risa> ados, ados. Vale, eh, ba bueno. Eh, eta orain, ba bueno, e eh, gitaragua. E eh, gitaragua izan duzu, Kriston eh, e gitaragua, es? Eh? daukazue, eh? ze nabar menduko zenuke? Buah, eh, e... Zaila esatea... Zaila eh? da esatea bai, batez ere gaur azteazken adalako, eta... Dere budurua behar badaz dagoelako bera bat ondo, baina, bueno, e, beti ditugun kontzertu zora garrietaz aparte, atzo izan genituen kontzertuak ikaragarriak izan ziren, e, bueno, ya boi abarrer para casa, e, ni astelenean izan nuen monologoa, despotorre izan genuen hemen Krama bakon partxan, uste hot lehen aldiz aez ah, ez, ez da lehen aldia. baina bueno, oso bitxitan egiten direz e, humorezko bakarrizketak E, txosnetan, eta aurreko zapatuan bi izan genituen, Raquel Torres eta, eta Nereskutik. Eta buf, ez dakitura intxebertan gaur ze dekogun egitara baina fijo gautza guapako ingo direzela. Oseak, zuk zur ikuskizuna egin eta gero ja menasu da, no? Eta ero aztu, vale. eta ero moskortu eta aztu, jazta. <laughs> Omoz haber. A, <laughs> dos, a, dos. Muy bien, eta, bueno, ba, komentatzearen e, batzoko ba, txibi eguna. E, bueno, zergatik, zer egin zen, ba, bueno, jena jakin desan. Bueno, Txibi, gran ba edo komantxeko kide batzen eta, bueno, ba, e, aurten haurten joan egin zitzaigun, e, Txibik utzi egin gintuen eta, bueno, bere falta ikaragarri somatzen dugu, e, pertsona behar bat amainaz txikia izan arren ikaragarri handia zen konpartxaki horietako batzen Eta, bueno, ba, atzo, e, omenali bat egin izan genion, Baskari ba, herrikoia izan genuen bere omenez, bera beti ze biltzalako sukkaldean, e, ba, beti ze biltzalako e, fogoietan, beti ze biltzalako ba, badakizue, e, pizzerre, oza, pizzerrekin esbargatu, e, lapikoen artean, beti biltzen zen, eta Berarentzat egin genezaken, omenan lirikonena, Baskari batekin egitea e, ondori istatu genuen, eta horrela izan zen. Atzokoa ere bai oso egun emotiboa izan zen. Ni hasten aguzi honetan negarrez eta negarrez nabil, eta nik eztot negarrik egiten, gezoi honetia joder. Baina, bueno, atzo txibi omendu du genuen. E, pertsona zoragarria zen, eta bueno, ba, gure bihotzetan, ba, sati handi bat faltaz daigu. Bera ez dagoelako aurten, baina badaukagu nolabait hor e, gure paneletako batean margostutaeko gutxi bi. Hor gomendu dugu be bai eta bueno, bere eguna izan zen eta atzo txibiten eguna izan genuen. Vale, eh, vale, eskerrik asko. Eh, ordun eta bueno, orain Ibar honekin jarraituko dut e, zelan, osea, bueno, esa, comenta tú, es eh hori eh zelando jaiak baina eingoizu galdera bat hola apur bat eh, apur bat kompromeditua zen egin behar da konpasa bat izateko gogoak euki gogoak Gogo euki eta bilboko konpartzen e, baloreekin, ideiekin ondo pasatzeko sentimendu hori e, antoloatu nahi izatea. Hau da, e, Bilbogo konpartzak e, oso eremu anitza da. Daukagu kolore, e, baina kolore, forma esberinetako antolatzeko formak, baina bai, daukagu Ez guztioen artean adoztutako oinarri batzuk eta oinarri horiekin bat egiten duen Edo zein pertsona, konpartzeetan daukalekua edo konpartza bat guztatu dezake, e, bildu batu eta antolatu Eta irrikitan gaude eta gogoekin gaude jendea, jendea urbiltzeko A2, a2 Bueno, baina, baloreak ze balore, dira hauek ze, lego gunean ni ikusi nituen hor, Waterpolo jokatzen hor e... itxasadarrean, baina hori ze balore da. Ze balore monta da hori, mesedes, Waterpolo jokatzen da hori. Exactamente. Exactamente. Es, guan, el eta hor, ibaian, eh, o sea. Ita, es, yeah. Went eta, bai, eh, pincuco ibaian, hor chisen artean, kakaren artean. Horida, horida, garai baten irte den zanjendea, edo erdigik, eta irte den zanjendea, botilla, edo esakiz, eh. Vale, eee, bueno, hasta aquí, igual galdetuko direta hoyi zerbait, es. Es, edo musicarekin goaz. Ah, bueno, comentatudar dugu, es. Marlon Random, se edo ser. Marlon Random, directamente. -hmm. Venga, jarriko dugu un Random, no existan zen hemen, edo egun goda. Ni idea, e gitara guak es daquiztiguo. Vi al sortziretan. Vi al sortzen den or… Bilbiko hondartzan, ¿eh? Vale, vale. La playa de Bilbis. Hicimos, pues, que era pobre un billestar. Nos haramos pobres asuntos. dana? Bai, bai. Bueno, men jarraitzen dugu Irola Irratiak urtero eh Kranban egiten duen irratsaio hau egiten, y ahora vamos eh, tenemos con nosotras nos acompaña una compañera, pues basta bastante redundante estoy siendo, pero eh, del Natalde de Derasos, de Bilbao con Parchak, todos los años pues solemos hacer un huequito para hablar de qué tal está yendo este tema en Jaia porque sabemos que, pues por desgracia, aunque nos gustaría poder vivir unas fiestas tranquilas, en paz y haciendo lo que nos salga del toto, pues que por desgracia no suele ser así. Hay gente que no suele venir un poco con ese con esas ganas y, pues bueno, vamos a hacer como todos los años, pues entre otras cosas, pues para empezar un repasillo de… estamos a mitad de fiestas y entonces pues a ver qué, qué, tal, la, qué, qué tal la está yendo en el tema de las agresiones las fiestas de este año y bueno un poco también saber a ver qué valoración hace el Antalde de lo que haya pasado hasta ahora o no. Entonces, ah, parca tú, claro que no, no tenemos, ya dicho, tenemos que hablar compañera, nerea, así que si nos puedes contar qué tal el tema, pues… Cá uno Bien, pues desde el Antalde estamos viendo que sí que es cierto que hay un clima de bastante tensión, un poco de, de violencia ahí en, en el ambiente, ¿no?, pero sobre todo en el tema de, de peleas y tema de robos, este año nosotras no manejamos esos datos pero por lo que se está leyendo en prensa y tal está siendo una barbaridad pero claro, también tenemos que tener en cuenta que es una barbaridad la gente que hay en Bilbao estos días uh -huh. o sea, es inaudito a cualquier hora en cualquier momento está lleno de gente entonces es normal también que hay más incidentes en lo que a nosotras más se refiero o lo que nosotras trabajamos más eh, que ese es el tema de las agresiones eh, si sí vemos que hay bastantes agresiones de, de baja y de media intensidad eh, pues podemos considerar pues el tema de los babosos eh, el tema de los tocones de los machirulos que quieren siempre darnos su opinión aunque no nos interesa y no lo acaban de pillarlo y, y agresiones de este tipo hay bastantes hay, hay alguna agresión física también pero... En relación a otros años, la comparativa, la verdad es que tampoco es desbordante. Uh -huh. eh, igual es que estábamos predispuestas a tener una astenousia muy, muy complicada, después de dos años, de las ganas, del tiempo, de todo y estábamos como muy preparadas a, a, casi a casi a lo peor, ¿no? Y, y sorprendentemente, pues no no está siendo tan tan exagerado el tema de las agresiones como en otros años. Exactamente, porque justo eso, ¿no? Lo que Creo que es algo que sí que ha estado en boca más o menos de toda la gente, precisamente eso, el ambiente que pudiese haber este año, después de, como has mencionado tú, ¿no? Después de dos años sin fiestas, porque pues la gente iba a salir a morir. O, bueno, o cierta gente, por lo menos. Y, y la verdad que es eso no recordando igual hace no me acuerdo si fue hace cinco o seis años que fue una escenagus y que fue un no parar por desgracia todo el rato de recibir pues noticias muy desagradables sí que lo que acabas de comentar no tenía pinta de que este año sorprendentemente tampoco está chato por desgracia siempre hay, pero que tampoco estaba sí. siendo una cosa que se fuese de las manos. No, no podemos dar la buena noticia de, de no tener que hablar del tema, uh -huh. pero pero sí que es cierto que no, no está siendo tan uh -huh. tan fuerte o las agresiones no están siendo de, de esa alta intensidad o tan constante como otros años. Uh -huh. Las hay, ¿eh? Uh -huh. Y no nos olvidemos que las hay, tenemos que estar atentas, tenemos que estar pendientes y, y responder a estas agresiones y no permitirlas. Ah, exactamente. Y una cosa que este año también se ha comentado mucho y que no ya es este llamémoslo, por llamarlo alguna manera, esta nueva modalidad de agresiones que está siendo lo de los pinchazos y tal y cual. Entonces, con este tema sí que queríamos preguntaros a ver si se está percibiendo también algún... O sea, ¿no?, que esté afectando de alguna manera también esta cuestión en las fiestas este año, está siendo algo así. No digo, porque tanto ver durante el verano como los medios de comunicación, que también necesitan noticias que contar durante el verano como la bola que se ha hecho con todo esto pues también un poco saber a ver qué repercusión estaba teniendo el tema en Astenagusi Sí, sobre el tema pinchazos yo creo que ya han hablado los medios de comunicación todo lo que tenían que hablar e incluso más entonces nosotras lo tenemos en cuenta porque es una agresión o sea, es una agresión en sí misma por lo tanto, la consideramos como tal y la trabajamos como tal dentro del de Lantalde y dentro de Bilboco, pero tampoco le queremos dar ni más bombo ni más importancia que la que tiene, uh -huh. excepto en el caso de, de que no queremos ser tampoco eh, culpables de esta cultura del miedo que se quiere volver a imponer a las mujeres eh, no estés sola, no vayas sola cuidado que no se te acerquen que no, no, uh -huh. es que no, no podemos volver a eso o sea las ya. calles son nuestras, las fiestas son también nuestras uh -huh. y queremos disfrutarlas no tener que disfrutarlas todo el rato asustadas o atemorizadas es que no no nos da la gana sí, que el mensaje tendrá que ser más hacia el otro lado es no dejar vivir en paz y disfrutar es que a la gente en las paz. personas que tienen que mirar en su entorno son los agresores no nosotras, uh -huh. los que tienen que tener cuidado son los agresores, los que hacen daño son quien tendrían que tener cuidado de, de a ver qué opina su entorno y cómo puede responder su entorno uh -huh. Uh -huh. exactamente y bueno, luego una cosa también que a nosotras como que nos ha estado preocupando un poco es el tema también de cómo eh, con el tema de la policía y tal y cual eh, se ha estado utilizando todo este pues, diferentes cuestiones que han pasado en otras fiestas de otros pueblos y tal pues para criminalizar Más que era las eh, comisiones de fiestas y por ejemplo uno de los casos y por eso traerlo a colación aquí eh, uno de los últimos casos fue en algorta en el, el tema con eh, el protocolo de, contra las agresiones y tal entonces cómo se ha utilizado esta movida para pues lo dicho no va a criminalizar a unas comisiones de fiestas y también en este caso concreto al movimiento feminista entonces bueno queríamos saber un poco también qué eh, qué lectura hacéis sobre sobre la actitud que están teniendo no o sea los, estos medios de comunicación al poner en el punto de mira los protocolos que se generan de manera popular desde las comisiones de fiestas a ver nosotras tenemos un protocolo desde hace ya muchos años específico de, de beca y eh, cada highbachor de los pueblos tienen sus propios protocolos y eh, todos dentro de un sentido común, pero son independientes. Y, y ya se intentó desde un principio, eh, sin, sin haber empezado siquiera las fiestas, criminalizarnos con que íbamos a, a actuar de una forma o de otra y no habíamos empezado ni las fiestas uh -huh. entonces simplemente decir eh, que no tenemos ningún problema, que nosotros tenemos un protocolo desde hace muchos años que funciona, que funciona bien que no tenemos ningún problema con el ayuntamiento, hay una jaiba mixta eh, que está en, cont en continua eh, eh, permanente información con ellos sobre lo que está ocurriendo, lo que no o sea para estarnos todas informadas para poder trabajar en común y actuar y respecto a toda la, toda la historia ¿no? que vino de la policía, de tal eh, nosotras si viene una persona agredida en ningún momento si quiere denunciar se le va a evitar que denuncie O sea, pero, pero pero ahí están otros canales Porque desde una comparsa, desde una chosna No puedes poner una denuncia, es obvio ya. Por lo tanto, eh, la, la persona se la atenderá Se activará el protocolo Y luego puede ir perfectamente a la policía municipal donde considera denunciar O sea, mm. es que una cosa no quita la otra Lo que pasa es que nosotras llegamos hasta donde llegamos Y actuamos en uno en un marco concreto mm. Sí, bueno, pero eso, ¿no? También del tener en cuenta como precisamente Por intereses Por intereses de generar mierda Y al final seguramente será por generar así como la polémica que de, de comer a los medios, el eh, que parezca que, que aquí lo que se hace con el tema de las agresiones es una pues, oposición frontal sí. y encima también con este discurso de que parece como si la gente que estamos en las comisiones de fiestas no supiésemos lo que es la fiesta y qué ambiente hay y qué recursos tenemos y en qué podemos ayudar. Ver, ¿no? que, al, que Al final es intentar siempre juntar o sea, unir cosas que no tienen nada que ver para crear polémica, pero no es así. Nosotros tenemos muy claro lo que queremos es ayudar, ayudar a las personas que sufren una agresión y no nos metemos en, en otras historias la policía ayuda de otra manera no tenemos nada que ver con ellos y sin más y bueno y justo precisamente has comentado tú no que ya años que existe el protocolo de bilbocco comparcha contra las agresiones entonces bueno por recordar un poco porque diría yo que creo que más o menos siempre lo comentamos pero por recordar un poco es eh, con qué criterios funciona el propio protocolo y y también cómo se gestó un poco cómo se porque me imagino que también que igual cada año pues se hace una revisión o se ve que si hay que cambiar algo o ajustar cosas cómo funciona un poco el tema del protocolo Sí, el, el protocolo ya lleva ya lleva muchos años funcionando en biloco comparsa luego se han hecho también muchos talleres para informar a todas a, a todas las comparsas a los comparchaquides se les da eh, antes de astennaul si se les da toda la información también unos carteles que siempre están expuestos en todas las comparsas para que en mega hacer turno o comparchaquides puedan revisarlos eh, y eso es un protocolo muy básico y muy lógico y al final yo siempre digo que es de sentido común pero que es algo que haríamos cualquier persona si ves a alguien que está mal, ¿no? Y es, es acoger, es, es dar una seguridad, es sacar a una persona que ha sufrido una agresión de un entorno que pueda ser hostil y llevarla a un entorno seguro. Eh, proporcionarle la ayuda que necesite y la que ella quiera en ese momento, eh, porque depende de la agresión, no, eh, no no puede estar en, en un momento en el que pueda reaccionar de una forma muy coherente, entonces ayudarla a tranquilizarse, a serenarse, a ponerla en contacto con un familiar o un amigo, alguien de su confianza que la pueda ayudar, Y depende del tipo de agresión, pues ir encaminándola, ayudándola en ese proceso, uh -huh. para que no sufra más. Exactamente. Y bueno, y ya por ir terminando, eh, lo hemos comentado al principio, eh, bueno, el lantal de erasos, ¿no? de agresiones, pues generalmente la mayor cantidad de carga de trabajo, por decir de alguna manera, durante fiestas, suele ser el tema de las agresiones sexistas, pero no son las únicas que se dan. Existen otros protocolos también, ¿no? Como esto, el tema de las agresiones hacia la, el colectivo LGTBI, eh, también para la gente racializada, ¿no? Ese tipo de agresiones. Entonces, sí que es verdad que, pues, lo que decíamos, ¿no? pues La mayor carga de trabajo suele ser el tema de las agresiones sexistas, pero bueno, recordar, recordar también que existen esos otros protocolos y también pues saber un poco si durante este año os si habéis recibido alguna denuncia o alguna situación se haya dado hasta ahora en este ámbito de las agresiones, pues eso, ¿no? La, al colectivo LGTBI, a la gente racializada, Sí, el protocolo cuando surgió sí que es cierto que estaba orientado eh, a las agresiones sexistas, machistas, sexistas, pero con el tiempo evolucionó a eh, intentar abarcar un poco más y cubrir un, eh, un poco más eh, y también agresiones de odio. Entonces, eh, sí, el, el protocolo se amplió a agresiones racistas y LGTB-fóbicas, y entonces si cualquier persona es, eh, tiene una agresión de este tipo también puede acudir a, a una chosna a, a solicitar ayuda y, y se le va a ofrecer porque entra dentro del, del protocolo y hay digamos pero que es otra vía depende de la agresión se trata de una forma diferente y obviamente no, una agresión sexista no se trata igual que una racista y esto está entra en el protocolo, es un protocolo que de todas formas eh, tiene que evolucionar Eh, y hay una... nos queremos encargar de que esto siga hacia adelante y hacer revisiones, se va a revisar, Eh, porque, claro, también la sociedad cambia, eh, las agresiones cambian uh -huh. y las formas de solucionarlas también. Entonces, bueno, eh, seguirá en, en proceso. Es un protocolo que no, no tiene fin, no acaba. Uh -huh. Entonces, seguiremos eh, evolucionando y progresando para que, que sea mejor y pueda abarcar y dar mejor cobertura a las personas. Uh -huh. Y, bueno, pues por nuestra parte esta era la última pregunta. No sé si quieres hacer algún último apunte, algún una recomendación a la gente que se acerque a Bilbo estos días… Pues que venga a pasárselo bien, que venga a disfrutar, que respete a todo el mundo Y si viene a no respetar, que se quede en su casa. Exacto. Los agresores no son bienvenidos y mejor están en su casa que con nosotras. Va, Orida, pues ahí dejamos esta entrevista con ese mensaje. Es que ricasco Nerea por haber venido. Soy. Y te dejamos que sabemos que tienes muchos marroncitos de estos típicos de Astenagusi. <risa> vale, es, es que ricasco, ricasco. eh. Agur. Agur. Y ahora… A ver. Y ahora va a sonar eh, flow dutoso Otocho. Eh, Ponquereteiras Para eh, Llegaras a la siguiente entrevista Una, una cosilla eh, Compa, antes de continuar Flow de Tocho, vamos a escuchar que son eh, uno de los grupos que van a tocar aquí en Cranba. Algunos han sonado, como Marlon Random, y otros sonarán, como Flo de Tocho. Eh, pero antes de empezar, un pequeño anuncio. Luego van a pasarse por aquí las compañeras de regularización ya, eh, que están haciendo una ILP, una recogida de firmas, para, para bueno conseguir eh, 500.000 firmas o 600.000, mejor para 500.000 personas que están en situación irregular y, de hecho, ya se están colocando aquí enfrente eh, con sus chalecos amarillos. Entonces, bueno, pues todas aquellas personas que tengan un DNI tienen que acercarse ya, mostrar su apoyo, firmando. Y así, bueno, pues eh, intentar mejorar las eh, condiciones materiales de estas personas. Lo dicho, escuchamos Flo de Tocho, seguimos con el programa de Irola y Ratia, Irola, Kalean, Kranba, Compart, Yatik, Astenagusi, Angauden, et alásterarte. No son boa moza, no bo quiero ser, porque as boas mozas botanse perder. Tenho montaña, Egozuna terra tan maravillosa, aquí con el de bronx, aqui coñean segun feixóns, patatas, ebo de todo, cuñez aliñas, bote de millo, frutin gordura, erba, erba, erba. silencio neste paraxe tan denso con atención o corazón. Eu sempre digo que penso negramos na nosa terra, ceibes salvaxes e pestas, lebo timón Obe o veo sol da bragura das ancestras, Bai, por todas las silenciadas, que pese ador e por amor, nunca estiberon galadas, fama e nefra danos a terra. María Leva, na memoria, vidas ausentes, o pasado e presente. Tanto foi que estallou a gerra civil, pues fombran montañas. no pai pues, foi para a gerra, eh, no, pues, fomos porque en arbo, con que había mitos señores moi finos, pues que era pobre un quería estar. Non seramos pobres, asomos son pobra perna, muller mai rica da perlora. que son que Venga, punk! No son mota, no mo ser porque as boas montas botanse a perder. A concha, unha amazona el afallo que llesa irakona, unha mestra na palestra, todo metido la cesta, Sementa, pa ten unha boa colleita De feministas impulentas Con otras portas noxentas Ando sola por los ando medio, polo sando medio Co fresco polo jalleiro Fos todo monte, vivo salvaxe me gustan asmenudaxes A miña casa canastro e Os ves que tiros lo rejo no quero máis, mira o prendo A miña costiña de ferro montaña es una montaña de parada Demo de todo. Todo, todo, todo, todo no son la monta no mo quiero ser porque as las montas conncia a perder no nada nuestra historia La danos a vida, esas lendas, esas cantigas, a tradición, a parrilla, contanos esta señora, a nosa querida concha que corazón ya sabe duría, revolucionamos día, mujeres embravecidas, con forza no día a día, levantan timón de esas familias. Tempos revueltos corrían, resistieron a barbarie Daqueles tiempos de antes, eh, como no con esa dor Y la seguieron radiante No son boa moza, no mo ser, boas mozas, no lo quiero ser Porque las boas mozas podan a perder No somos boas mozas, se entera y vos ven O concha cantamos y vos vencer Ako ni hati da Hauzita koñatak diren irodola kalean Kea gainezka da gota geroko bizitzala nioz Batzera egin ez ziriak sustraia gareztitu ditu Ez nabarri zen tu zara ritu Gugarak jaten duguna eta non zungaren ez dakilu Betikeska, bestehen gaitzetaz barrezka Atraiendo aquello que detestas Lora, goa mundua, lora, goa mundua, lora, goa mundua Atraiendo aquello que detestas, el mundo con kolabe da puesta Zodinera antxile galdute gauz mendizen Ez sinu lektu norantzu behengi zartile Aire, ere, ere, ere, ere Burue galdute horlo dut desentzizen Zodinera antxile galdute gauz ochaquengo Dani Destrujiste la mera deli que sino de la tableto clara castalan historia se bebirvin bigiracion ana que sinjao y quejecuchi a mitad de punta cada quien te pasó tu en 2000 iniciali para y pues bichia fin si sin dani de sin señori y la sabe lo cuando ven es el fin y kimili que dicta con una cita oro era quien diarte en contra le que se enfoca favor del que caiga la boca yo no me callo, es más me veo me lo pienso dos veces no salto en vano que el baño me he caído tantas veces tengo el respaldo de hermanas me levantaron tantas veces y vas y si no creces es porque no te lo mereces yo la antigua la no de las medias es sinula tú no la juegas ni Aiye eh, eh, eh, Aiye eh, eh, eh, uru eta dutena dut zure sentiz zen sobiren antiena dutena dut zen esien dut honoren duai bisartien yeah. Gineure on duen, ahimeste galdera buruen Zeruen, hainbeste lanio, mundue gudotokin eure eskuen Mundue bizi, mundue ikusi, mundue senti bai e hilau zuen Honeka metzanak ez zintiz gorde barruen Bidien galduko nahi barriro, atikik iritzen jarraikukot Mezuolo perdera diario, egizeko partena maitzukot Nik gudonti ziaz tiro, momentu banko zazentiten Pasar del calendario segundo guztizek bizitzen Zeruen, zein ekirapazik kriziz, kriziz, jamakasi bezala bizi, bizi kapitaliz izakirize zuleize segi produkziokateam horixe kutsatzen garen bitarteam euskal hoaxiam sojik burgesia zaldi barargitu berdin du kasua diru hau parik salbatzeko bankuak baliabite parik babesteko medikuak hau da kapitalizmoaren partiz da faltako balkoiko zalatari aiku hey sinduko rispartita kaldu petiko petiko, petiko. ekonomia lezta du no izton garrantzi zuen azerdendu gukasteko gukasten aldak ezago Bai, bai, etxean geratuko naiz Baina biarko zean berriz, lanean gadaiz Lotxakabeak, Tapia onfebaz Bien bitartean antolakuntza, people rise up Birus hau baino kerrak okuren bin bizia Jabezza privatuak hil du bizia Entzundu disiplina, sokarren doktrina Konton sozialdeiago eta polizia Amalurraren partetik, ez geranitz Birus hau garaitu ostean klima larri aldi Hauzo defentsa datatu Torren krisialdi, euskal herrian salbo ezpeneko eran aspaldi Ez gaude onzi berean engane zaitzatela Gure lanin darrikabe ez da inorroke fela Ez dugu hitzulinai, normaltasunera ulertu Normaltasunak gure da zoazela hey, hey, hey, hey. Ez dugu berriz partitak aldu Ekonomia Ekonomialen iptaku yeah, Garrantzitzu enazer dendugu ikazzeko Dendu ikazzeko Dendu ikazzeko Birtzorzeko Eben segitzen dugu, Kranba komparchan, Irola kalean egiten, Irola irratian, yeah. eta hemen esaldeterok bai Eundasaspi.bost FM Tikentzuten e, DJ, que ha sonado hasta ahora? Hemos escuchado Flo de tocho, con eso nos quedábamos, pero, ¿qué más cosas hemos oído? Hemos escuchado también Nize. Nize, Máquina. Y después, Erbas… Erbas, Marta, y ah, Andrea, de eh, Comando goka goka Braga. Y Gorka Suaia. Y Gorka Suaia, justo ahora. Gorka Suaia, Joko Duelako, Bia, Redoetzi. Muy bien, Eskerri Casco. Os pues lo dicho, seguimos en el programa que estamos haciendo desde Cranva. Y ahora mismo tenemos a las compañeras de regularización ya. A Ferri, a María, Gondo, Torri, Eskerri Casco, por estar aquí. Gracias a vosotras y a vosotros y a vosotres. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vosotras eso, venís desde regularización ya, eh, la iniciativa que está montando una gran ILP, pero igual todavía hay alguna despistada que no se ha enterado de qué va este rollo. Contadnos que, de qué consiste la ILP y el colectivo de regularización ya, cómo se lo está currando. vale pues hola aquí <risas> eh, la campaña de la lp regularización es una campaña que busca 500.000 firmas para la regularización de 500.000 personas que ya habitamos el territorio español como algunas personas bueno sabrán y otras no el movimiento inició en el 2020 desde entonces estamos exigiendo una regularización extraordinaria de todas las personas que estábamos en situación irregular sobre todo durante la pandemia no y, y urgía en ese momento y sigue sigue siendo urgente en estos momentos sabemos de que eh, ha habido una modificación a la loex sin embargo también esto lo denunciamos porque en su momento incluso el ministro escriba dijo de que una regularización no era posible hoy con su celeridad de esta reforma solo indica no que todas las violaciones a los derechos humanos que hemos estado experimentando todo este tiempo han sido por pura voluntad política de, mm. del Estado Español. Ajá, ajá. Entonces, medio millón de firmas se tienen que conseguir para llevar esta iniciativa al Parlamento y que luego allí pues se le la una, una cuestión que entiendo que es vinculante además. Eso es. Con las 500.000 firmas, el Congreso está eh, exigido a debatir la iniciativa que llevamos, que la iniciativa es que estas 500.000 personas podamos tener un permiso de residencia y de trabajo en el Estado español eh, claro, está de que luego de la recolección de firma eh, viene consigo una incidencia política, no solo del movimiento, sino de la población en general, para hacer cumplir las leyes, eh, sobre todo los derechos humanos, ¿no? que son deberían de ser inviolables y que debería ser adherente a todo ser humano, sin embargo sabemos que debido al racismo institucional a nivel global ...esto no se cumple y seguimos viendo muertes a, en la, por migrar... ...y seguimos también viendo la violación de derechos humanos... ...una vez que las personas que son eh, que migran forzosamente... ...de sus territorios tienen que experimentar... ...en los territorios que se supone sean de acogida, ¿no? Eso es, nos estás adelantando los motivos, la urgencia de esta historia... ...desarrolla un poco más, ¿por qué es importante que estas 500.000 personas... ...que están en situación, bueno, administrativamente irregular... ...pues se la regularice en términos de papeles? Vale. ¿Qué implica la irregularidad de las personas eh, que estamos en este territorio, además de o la obvia violación a nuestros derechos humanos? Migrar es un derecho, se dice que migrar es un derecho, y al nosotros hacerlos se nos eh, se nos impide tener el derecho a una vida digna, a, a una simple... Eh, A ver, nosotras estamos acá trabajando, estamos laborando en condiciones infrahumanas. Se supone que la esclavitud fue abolida hace años, ¿no? Eh, sin embargo, hay muchas compañeras que hasta el día de hoy tenemos que eh, vemos que están en las casas y que hemos experimentado estar dentro de casa a nivel del trabajo de interna, por ejemplo, que eso es otra violación incluso a la, a la, a la ley de, de España, del Estado español, porque se supone que como trabajadoras del hogar, No existe el convenio para estar interna, sin embargo, sabemos que eso se da porque los cuidados están siendo no remunerados y las compañeras están haciendo un doble trabajo, que es el trabajo de, del hogar y el trabajo de cuidados. Son compañeras sociosanitarias que incluso les piden que hagan esa formación para luego tenerlas en casa 24-7 y a veces muchas sin ningún día libre, más que dos horas todos los días. Eso infrahumano. Y al estar en una situación irregular también estamos admitiendo de que estas personas sus derechos puedan ser vulnerabilizados porque la irregularidad con la que cuentan son de las que se sostienen muchas personas que están explotándoles y explotándoles a todos también a los compañeros que están en, en, en, en los campos ¿no? como en los campos de Huelva eh, eh, que dice la irregularidad tampoco podemos eh, tener una movilidad es increíble el agravio a la salud mental de todas nosotras El estar en una situación irregular, ¿por qué? Porque significa que estamos aquí enjaulados, no podemos salir. Sabemos que no podemos salir. Se mueren nuestros eh, nuestros familiares y sabemos que no podemos estar ahí. Y vivimos con un eterno duelo. O sea, todas estas cosas... Tienen una repercusión muy fuerte en todas nuestras nuestras vidas y, so, y sobre todo también en la vida de las personas que dejamos atrás a muchas niñas muchos niños que tal vez vienen a sus madres partir y no las pueden volver a ver eh, llegar o sea eso crea una es algo muy muy muy fuerte además de que a los beneficios de la ciudadanía en general El hecho de que nosotras estemos en una situación administrativa irregular y que no podamos cotizar a la seguridad social, también es un déficit de gobernanza que al único que se beneficia realmente es el Estado. Estamos por eso pidiendo a la población en general, sobre todo aquellas personas, y confiamos también en todo el pueblo de Buscalería, para que en, en estas hojas pueda firmar por justicia social. Eso es lo que decimos, no es caridad, es justicia social. ¿Por qué? Porque el que nosotras estemos así, también es algo que beneficia siempre a los más poderosos y que al pueblo en general general le impide tener uno un, un, un, un nivel de vida mayor. Sabemos que nuestros eh, yo, yo desde que llegué aquí hace cuatro años veo todos los lunes a los pensionistas y a las pensionistas frente al, al Ayuntamiento de Bilbao y las respuestas siempre son las mismas, no que son monetarias, que no hay arca del Estado para darle la, la, una pensión digna. Y nosotras estamos trabajando y no estamos cotizando por simple voluntad política de, de los gobernantes que actualmente tenemos. Muy bien, muy bien, muy eh, Entonces, trabajando en todas estas, eh, an, luchando ante estas situaciones y ante, por estas causas, se constituye regularización ya, este proyecto, esta dinámica, y en Vizcaya, ¿quién anda detrás? ¿Quién está haciéndolo? ¿Particulares, organizaciones? Bueno, eh, como ha dicho la compañera, eh, esta lucha, esta resistencia antirracista está compuesta por colectivos políticos, ...de personas migradas y racializadas... ...entre... ...que Májume Migratu feminista forma parte de esa plataforma... ...la Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskal Herria... ...forman parte de esa plataforma... ...el Movimiento Antirracista de Vizcaya... ...también está formando la... ...la plataforma... ...y... ...y bueno... Eh, ...estamos aquí no para... ...eh... ...poner flores a nadie... ¿Me entendéis? O sea, también decir que eh, hay muchísimas ONGs que están trabajando o que vienen trabajando desde hace muchos años atrás por, con y a favor de cuerpos migrados y racializados, refugiadas, refugiados, pero eh, según nuestra visión eh, de trabajo que estamos realizando en esta campaña, no se han mojado, no se han mojado, quiero decir, unas ONG´s que están trabajando a nivel estatal con muchísima gente, un compromiso de 1.500 firmas para nosotras, como mujeres migradas y racializadas, no es un compromiso real. ¿Me entendéis? Entonces, lo que queremos decir es que todas estas personas que están en situación administrativa irregular son seres humanos que exigen derechos de igualdad derechos sociales derechos laborales derechos políticos exigen los derechos que todas y todos no solamente las personas de aquí de eukal herría sino que estamos eh, eh, trabajando eh, en todo el estado español me entendéis eh, decimos el Todo el colectivo de gente que está en situación irregular está sosteniendo dos columnas vertebrales, vamos a decir, del sistema. Por un lado, la economía de los cuidados y por otro lado, la economía alimentaria. ¿Me entendéis? O sea, a veces, eh, pues eso, ahora mismo estoy viendo aquí una cesta de frutas. ¿Me entendéis? Solas no han llegado aquí, ¿no? Por obra y gracia del Espíritu Santo no han caído aquí, ¿no? ¿Me entendéis? O sea, yo creo que tenemos que... Eh, El ser humano yo creo que ya mmm, tenemos que dejarnos de, de, de solamente de discursos vacíos o solamente de ponernos etiquetas o solamente decir, ah voy a ser para, no para un momento. O sea, viene el tema del, del día del racismo, ahí llenamos las calles, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Con qué objetivo llenamos las calles? Viene el día del refugiado, llenamos las calles. Viene un 8 de marzo, llenamos las calles. Viene un 28 J, llenamos las calles, ¿me entendéis? Yo creo que el postureo, ya ahora en pleno siglo 21 después de haber experimentado las consecuencias durísimas de una pandemia, sobre todo, me refiero a la gente migrada y racializada, ya no cuela. O sea, ya tenemos que quitarnos la máscara, ya, ya no. Y por esa razón, estamos sosteniendo la campaña de la ILP, cuerpos de hombres y mujeres que son víctimas del racismo, así tal cual, del racismo, inclusive nos exponemos nuestros cuerpos a las calles para seguir recibiendo, no y les digo a las compañeras, no importa, nos ponemos un impermeable que es nuestra resistencia Y vamos a seguir porque sabemos perfectísimamente que cada paso que damos es por, para y con. ¿Me entendéis? O sea que el, el tema es un compromiso que tiene que ser vital y que tiene que salir desde nuestras vísceras para que sea creíble y sea a su vez efectivo. Yo creo que es el momento y oye que agradezco muchísimo a vosotras, a vosotros, a vosotras en este momento que estamos en las fiestas de Bilbao y decir que... Eh, no solamente firmar, porque yo so puedo firmar, no pero no hay que ir más allá. Hay que tomar conciencia social, sobre todo, como decía Fernanda, ¿no? ¿Qué pasa con las personas mayores? ¿Quiénes las están cuidando? ¿En qué condiciones laborales las están cuidando? ¿Me entendéis? O sea, yo creo que más que todo eh, tenemos que eh, interpelarnos nosotras, nosotros y nosotros mismos, ...en el tema del, del, de una acción social y política... ¿no? ...y sobre todo si realmente sentimos en la piel... ...que tenemos un compromiso con esta sociedad... ¿no? ...entonces a partir de ahí yo creo que... ...empezaríamos a cambiar nosotras mismas... ...en nuestros espacios, en nuestros núcleos... ...incluso familiares, con nuestras niñas, niños... ...desde pequeños, yo creo que es este es el trabajo... ...que tenemos que empezar... ...o si es que hemos empezado seguir haciendo, ¿no Quimó? Si sí. Eh, solo agregar también de que desde su inicio eh, hicimos un llamado a todas las organizaciones sociales, ONG, eh, todos, para que pudieran unirse a esta campaña. Eh, muchas organizaciones se eh, han inscrito, eh, unas han recogido firmas, ya han pedido pliego Es eh, cierto que unas más que otras, incluso obteniendo más capacidades, sin embargo, todas estamos sumando a las 500.000 firmas. Están también las compañeras y compañeros de Onquietorri Refugia tu acto los días de 12.30 a 12.30 en el Arriaga con una mesa recogiendo firmas para que se acerquen ahí. También hay otras comparsas que eh, han invitado a compañeras, compañeres, artistas de migrantes y racializadas, en donde también vamos a estar recogiendo firmas, vamos a andar por las calles, queremos que sepan que vamos a estar ahí. Sí que hemos recibido mucho, mucho racismo, pero también hemos recibido eh, mucho apoyo y también mucha solidaridad de algunas compañeras, sobre todo la juventud de, de Bilbao, eh, nos está acuerpando de una manera increíble y nos hemos sentido muy, muy, muy acuerpados por ello, sobre todo en esos momentos que venimos de sufrir agresiones racistas diarias que sabemos que están pero que es difícil cuando nos acercamos a recibirla en lugar de solo experimentarlas en nuestro día a día uh -huh. Muy bien, muy bien Venimos de comentar, de pasar de las palabras a la concienciación porque eso luego extenderá Eh, pues eso, más palabras, más comunicación y más hechos, pasar de todo ello a los hechos, hay gente que se está organizando, poniendo los distintos puntos para la recogida de firmas, habrá más iniciativas, las ha habido, está habiendo para darle impulso a la campaña, contándoos algo de esto, que se ha hecho o qué se piensa hacer para dar impulso? ¿Alguna actividad pues eso, que le dé visibilidad a la campaña? Pues, desde su inicio hemos estado en ello. al eh, el pasado 18 de junio también estuvimos en el Gasteche de Portugalete. ¡Uy, cómo lo pasamos! Ah, <risas> y en todas las actividades que tuvieron los Gastes de Bilbao, que est hemos estado ahí con la campaña, hemos hecho eh, cortinillas con aquí mismo en, en Irola y Ratia, eh, para dar difusión en todos los programas que tenemos acceso también desde la red. Eh, eh, en o no será, <risa> nuestro programa de radio también hemos dado la difusión hemos tratado de hacer audiovisuales tenemos muchos compañeros con mucho talento eh, a cantautores como Cristian Vergara que nos ha hecho dos maravillosas canciones que han sido como Gasolina en la campaña eh, los compañeros de San Francisco Cine Club que incluso sacaron un videoclip para las fiestas de Bilbao con otras compañeras de Macume miratu y bueno eh, hemos estado dándolo todo de esa manera, eh, las compañeras de, de ACEN que es el colectivo también antirracista en la UPV, que también están con otra de las chosnas, han estado dando mucha difusión a nuestros compañeros de, de, de SENAE, también que es parte del movimiento de regularización ya, eh, y en todas las redes sociales, en todos los pinchopotes que podamos acceder, también lo hemos estado haciendo de esa manera y haciendo pegadas de carteles para dar información sobre qué es la campaña, ruedas de prensa por, por todo Eucalerría, y y una, una movilización dentro de los pueblos, también. Ajá. ¿Y a futuro tenemos alguna fecha en la que, eh, que tengáis algo planificado, alguna actividad? Os pregunto, por ejemplo, ¿vais a estar en el mundialito antirracista poniendo mesa? Claro que sí. Eh, creo que en todas las organizaciones antirracistas ahí hay una mesa de firmas. Ahí está claro. también eh, vienen unas jornadas poéticas, poemigradas, que van a estar en Zaspicatu también el 3 de septiembre y van a estar haciendo un festival eh, en antes de finales de año que ya les estaremos dando información. Esperamos también tener el espacio, que las compañeras de la Asociación cultural Gavia ya la tengan el espacio, que también es parte del movimiento antirracista de, de Oscar Herrilla. Eh, y en todas estas actividades siempre va a haber una mesa de firma, donde haya un colectivo migrante y racializado en la organización, ahí van a estar las mesas de firma. Muy bien, muy bien, ese es el camino. Eh, vamos a ir terminando recordando a la gente, ¿cómo puede apoyar aquellas personas que quieran simplemente adherirse a la campaña o aquellas personas que quieran implicarse un poco más? ¿Cómo podrían echar un cable? Yo diría que la gente, en eh, la peña, que quiera apoyar con su firma, es fácil. O sea, llevamos unos chalecos eh, muy vistosos, ¿no? Muy visibles. Hoy estáis eh, aquí mismo, en Cranva con parche enfrente, entre Cranva, Pistilla y Quisaratas… Ahí sí, eh. sí, y además, o sea, nosotras somos muy muy prácticas. Eh, ponemos la pancarta, los, los chalecos, un megáfono y ya está. O sea, que en cualquier sitio… Es, es posible poner eh, montar el chiringo para, para pedir las firmas, ¿no? Consiste y, en acercarse, firmar… En acercarse y firmar, sí. Y también, o sea, o, si quieren también información… Eh, porque a veces, claro, no te da margen leerles todo el pliego de la, de la iniciativa, ¿no? Porque a veces te hacen leer todo el pliego y dicen, no, no me interesa y me piro, ¿no? o la gente que tenga interés que pues eso que busque internet y que también lea un poco y se entere de modo que cuando nos ve ya le va el de la cabeza y va a firmar, ¿no? Siempre nos ayuda también en las cuadrillas, que firma uno y ese uno convence al resto de la cuadrilla. Creo que eso también ha sido un apoyo increíble durante la fiesta y durante toda la recogida en general. Hay muchos más compañeros y compañeras también por las calles, no solo con los chalecos, porque no nos da basto para tanta gente que va a andar recogiendo firmas, también hay con camisetas de regularización ahora, y no, con el, el ILP regularización, que están son camisetas ahí que tenemos también un poco visibles para que nos reconozcan y que se les quite ese, un poco ese miedo, no sabemos que son datos... Eh, personales y que pues eh, es un poco hay un poco de desconfianza pero cuando entramos y podemos hablar sí que eh, les podemos explicar y algunas personas sí que van y firman, también pasar la voz es importante en las redes sociales, compartir la iniciativa para que se sepa dentro de las mismas comparsas sobre todas las comparsas les pedimos de que eh, den difusión a la campaña, que sepan, hemos dejado también unos flyers en, en casi todas las la comparsas que hemos visto que tienen un poco de, de De sensibilidad con la causa y le hemos dejado ahí unos, unos flyers informativos para que sus eh, las personas que vayan ahí a consumir a pasar un buen rato con ellas pues que sepan de qué va la campaña y se nos haga un poco más más suave la recogida de firmas durante la fiesta muy bien muy bien no eh, a apuntar un tema que todos los colectivos que están compuestos por mujeres migradas y racializadas Hemos frenado con nuestras reivindicaciones propias para centrarnos y acuerpar eh, enteramente la ILP regularización ¿no? y decir que cuando eh, cumplamos el objetivo en este caso de recoger las 500 firmas y llevarla al Congreso de los Diputados que será en diciembre, ...cada colectivo seguiremos con nuestra con, la, con nuestra resistencia... ¿no? ...en el caso de Macum Emigratus sabemos que eh, social y políticamente... ...estamos eh, reivindicando y exigiendo al sistema y a la sociedad... ...que en este caso a la sociedad que apoye con la abolición... ...del empleo de hogar interno, ¿no? porque no es justo que ciertos cuerpos... ...estén sometidos a la opresión y a la explotación... Y, y que se mire para otro lado o que o que nos pongamos una máscara y que sigamos consumiendo el servicio de los cuidados y atención a personas dependientes bajo condiciones opresoras, explotadoras del, del empleo de hogar. no Y además decir también que nosotras como colectivo no defendemos el empleo de hogar como tal, nos llamamos eh, trabajadoras de cuidados sanitarias porque ese es el el trabajo y la actividad que desempeñamos en cada uno de los domicilios de Euskal Herria y a nivel estatal. Vale, pues muy bien. Seguiremos con el programa. Recordamos a la gente que tienen la posibilidad de buscar a las personas de la ILP Regularización ya. Es que recasco a las dos por participar. Y nada, las buscáis, echáis una firma y a ver si conseguimos ese medio millón de firmas para este medio millón de personas antes de diciembre, con un poquito de margen, por si acaso también. Sí, pues, Ánimo pues, pues, a la labor. Gracias. Y ahora vamos a escuchar Feline, Feline, para seguir con música que escucha que se puede escuchar durante fiestas, en conciertos, en Krambach. Ahí, hombre. <tose el audio> Hey atri hey atri ondenean izu besterrenen nahautak augaz ni gauza ni era ez ko hasten aurroi gente gaude bueltan eta bueno ba, asunto nahiko serio etaz hitze egin dugu edo eta orain ba bueno zaigu, ba tokatzen zaigu aurtengo urte betetze batetas eh hitzeitea bueno urte betetzen nahiko arraro batetas ez bueno hemen daude gurekin Vania eta eta Julen egun honen egun honen eta hori ba kontatu guzuen zuen urtebetetzea 30 +1 Nire baia ziko nahi zolaan e, urteak izaten. Hogeita mar gehi lau dauzka. Zuek zel gaitik? Hogeita mar gehi bat. Hogeita ma piku ditugu. Hogeita piku ditugu. Osa, que bastante ira. Hogeita e, mar gehi bat, batuketak iten dakegulako. Eta nire nolako hogeita marra ospatu. Eta ez duela kokolatu. Ja, ez da tokatu, eh? Tokatu da Twitter txugu bat jartzea ez, bere garaian, eta, bai. eta hori izan zen, eh? Bai, ari bat, ezeko zer, zo polita, tal, baina ez nahikoa. Ezke, pasatzen mobida bat, e, ezea, xaguzar batekin, eta ah, zelio. Ah, ah, ah, ah. Ados, ados, ados, Baina, bueno, hemen zaudeteo, gehitamar, gehit bat, baina egitara uberesia ez, prestatu duzu ez? Bai, bueno, aurten ekarri dugu kontsertu oso beresi bat, baina triangunekoa izan da. E, izan dira murtxako kideak, mu, e, aguakate deitzen dira eta guretzat izan da oso oso oso berezia. Bai, eta gero... eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero... Entzuten Bai, eta gero, ba, ba urteroko programazioa, programazioa esan dezagun oikoa, ato mekaboneko bazkariagin genuen nahiko intergenerazionala izan zen, bueno, egun persona juntatu ginen, ondo, oso egon zen, eta gero kale jire egin genuen, beuzte horretu batzutan bezala ba, kale izen batzuk eta aldatzen, eta, bueno, ondo. Bai, aurreko egunean ere, izan genuen mekauen txiki eguna, oso politatera zen, segure konpartsakide txikiak eh, lan egiten dute urtean zehar, eta, poez, pues, astelenean ikusian genuen. Eta, bueno, gaur bereziki da komentatzeko Justo gunean, eh, daude eh, Sorracismo, Eta Ecuador, Eracuzketa bategiten, Eta vita ayer prestatu dute Humentxako. Eh, eta politada. Bueno, Eta, Gastelanias, eh, Un breve repaso. ¿Nos podéis hacer un poco a todos los hitos? O bueno, no, no todos, Lógicamente. <risa> o sea, momentos que digas Esto ha sido... Esto es pregunta trampa. Hasta el que taco, hasta el que taco. A ver, resulta que yo tengo 30 más uno. <risa> Como me cago en... Así que no me acuerdo del principio, por lo que sea. Bueno, pero... Eh, pero, vai. Eh, bueno, Mecauen se creó en su día. Dentro de la campaña me cago en el quinto centenario de eh, Comitante Internacionalistak. Eh, por el quinto centenario de la llamada del llamado Descubrimiento, etcétera. ETA, bueno, pues... hitos Hemos estado en varios sitios físicos, hemos tenido varios colores, hemos tenido muchísima gente que va y viene. Eh, ¿Alguna pequeña bronca con las autoridades que otra? Bueno, eso se espera, ¿no? Sí, es inevitable. Y bueno, eta, hasta hoy seguimos, pues bueno, eh, un poco en relación con con luchas internacionalistas y, y hoy en día pues muy ligados a lo que es durante el año Zirica también y a, en estos 30 años a, a comité internacionalista que, eh, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, sí que ha aportado yo creo algo en el, en el panorama de las fiestas de Bilbao. A ver, para nosotros es importante. Una... Para nosotras es importante también tener ese pequeño choco en el que todo el trabajo que hacemos durante el año con otros pueblos eh, se pueda ver. Entonces, desde ahí nosotras pues es un trabajo que es la pequeña aportación que hacemos a este Nagushi. Igual que algunas comparsas tienen eh, un colectivo detrás o un movimiento y lo intentan trasladar, nosotras pues con nuestros paneles y las actividades que se programan, intentamos hacer llegar que bueno, que el internacionalismo es una lucha activa ik nosotras apostamos por ella A dos, va ba, bueno, va ba, primeran, bueno, izango dugu be, bai, gero arratsaldean trianguren dagoela Jasin Gel. Bai. Gure irratiko kidea leba va hacer un poco promo. Eta hori va ba, eskermia gurekin egoteagatik eta urrengo kanta norena tokatzen da? Zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko, eskerri, eskerrik asko. Bai, eskermia, eh. Eta ondo pasa eta hori, zaindu ahotsa, eh. Ez ni bezela, eh. Urrengo kanta A ver. Marlon Random Berriro. Has puesto en Random Marlon. <ríe> Venga, horsche doa. Muy oldo bueno, eso. che jarraitzen dugu Irola Irratiaren ba astena guziko saio honetan, hemen kranba konpartzan eta bueno, lenik eta behinesan hemen neuki ditugula, bueno, ez gurekin batera literal literal, baina horrean ibili dira Zugoi Zirko taldekoak, e, bo Carmela nentsaiatzen duen zirko taldea. Eta, bueno, taier txoa egiten humeekin ume, eta taia maitu egin dute eta, bueno, ba, behintzat aipa mena, gara dilla horre ere gondirela gurekin eta hau konpartitzen., I, bueno, vamos a seguir con el programa y ahora tenemos con nosotras a, la, a dos compañeras del colectivo Tetera Libre y que nos van a contar un poco, entre otras muchas cosas, que, cual es, que es este colectivo. E, egunon, hola, buenas, chicas. Bueno, hola. Bueno, pues lo primero igual eso, ¿no? Pues como si nos podéis contar un poco pues el colectivo Tetera Libre cómo surge, ¿no? Y qué tipo de actividades os lleváis a cabo. Luego ya os preguntaremos también con Kramba qué granba relación, pero por ir empezando, ¿no? un poco cómo surge este colectivo, cuál es o sea, en qué trabajáis como colectivo. Vale. Eh, bueno, buenos días. Eh Nosotras nos conocimos eh, primero o sea como en distintas eh, como se dice estas cosas concentraciones en apoyo a presos mapuches y ahí como una, una parte se conoció ahí y luego nos conocimos en distintas actividades y luego en relación a, a concentraciones a, a favor de la revuelta. Entonces ahí como que se empezó a articular un colectivo que se ha ido decantando, moviendo, flexibilizando y ahí como que se ha, se ha terminado de cohesionar y, y actualmente somos cuatro personas eh, y que nos estamos organizando para recaudar fondos, para apoyar a presos anarquistas de larga duración, presos políticos mapuches y presos del estallido social del 2019. Uh -huh. Y bueno, y eso, la otra pregunta por ir tirando un poco que bueno, sabemos o la, por lo menos algunas ya sabemos que estáis participando activamente en la escena en la comparsa Granba, ¿qué estáis haciendo? Eh, bueno, estamos ahora en cocina haciendo bocatas, a, cocinando a tope eh, para recaudar fondos precisamente para esto, para Eh, ...para mandar dinero para allá... ...para financiar los diversos procesos judiciales... Eh, ...apoyo a las familias también... ...porque tam sabemos que el estado de, de presidio... ...como que eh, precariza a todos los entornos que de, de, de la gente... ...o sea, de las personas que están presas... ...las familias al final se ven súper afectadas... ...porque pierden eh, pierden mucho de su economía... ...y, y se termina precarizando... ...entonces también como prestar ese apoyo... Eh, y bueno, y también generar un espacio más de difusión acerca de, de, de esto, que que siempre se trata un poco de minimizar, al final como que no hay un, un pensamiento muy crítico hacia el estado de presidio, la cárcel, y, y que siempre termina como siendo un tema muy eh, rebajado eh, y no se le da el espacio que, que merece, entonces creo que un poco ese es nuestro rol. Uh -huh y bueno también por ir cerrando lo que sería esto así como un poco la presentación del colectivo y tal eh, de bueno de cara a futuro o sea, sí que hemos hablado un poco ¿no? así en términos genéricos de igual cuáles son los objetivos ¿no? del grupo pero de cara a futuro cómo vais a seguir trabajando el tema qué tipo de actividades o así también hayáis previsto Digo, porque durante el curso también sabemos que habéis estado haciendo organizando charlas, ¿no? pues precisamente eso, para dar a conocer un poco la situación ¿no? de represión que se vive en Chile y así. Eh, igual vamos operando un poco sobre la marcha, sobre las actividades en las cuales nos invitan, actividades en las cuales nosotras podemos gestionar, nos autoinvitamos a todo también, entonces un poco ir tanteando. Como una actividad más próxima quizás es la participación en el Mundialito Antirracista, que queremos participar como, como equipo y también llevar nuestra feria, que tenemos una feria libre, que este afiches, chapas, libros que hemos traído desde allí también, uh -huh. eh, lo que sea. El Mundialito Antirracista, que si no me confundo era el 9, 10. 10 de septiembre. 10 de septiembre. Sí, y también, bueno, a mencionar esto que… También nuestra nuestro movimiento se ve muy influenciado por la situación de la gente o sea muchas cosas de no sé de los presos de la revuelta están en constante movimiento eh, también de, lo, de los presos mapuche entonces según eso también se acomoda nuestro accionar como en cómo podemos aportar y ayudar también a eso entonces es como son hay varias cosas que sujetan nuestro accionar en el, en el sentido de, de hacia dónde se dirige Bueno, y ahora sí que vamos a entrar un poco más en concreto, habéis mencionado, ¿no?, como que tenéis en el colectivo tres líneas sobre las que trabajáis más en profundidad, que por un lado está el tema de la revuelta de 2019 y, bueno, toda la represión, ¿no?, a raíz de ello, el tema de los presos mapuches y, los y, por otro lado, los presos anarquistas de larga duración. Pues bueno, por empezar, igual por algún lado, mmm, igual no estaría de más recordarle a la gente porque seguro que mucha gente en aquel momento se enteró porque a nivel mundial fue algo que se supo, que estuvo en boca de toda la gente, pero bueno, estas cosas no van pasando los años y parece que la gente se olvida de que de que alguna vez pasó algo o de que incluso siguen pasando cosas. Entonces, bueno, si nos podéis contar un poco ponernos en contexto, ¿no? O sea, la revuelta en 2019, pues a, ca a causa de qué se dio aquel estallido y un poco también cómo ha ido evolucionando y eso, no lo he dicho porque Pasó, parece que pasó, pero me imagino que seguirá pasando también, en cierta manera, ¿no? ya o sea. Eh… A ver, la revuelta como día clave fue un 18 de octubre, que fue algo muy simbólico, que sucedió que en un par de semanas consecutivas el pasaje del metro sufrió constantes alzas en plan de cada dos o cada tres días iba subiéndose el pasaje una y otra vez, una y otra vez para que se tenga un poco en contexto. El pasaje de metro en Chile costará cuánto? Más de un eurito, ¿no? Sí. Pero, pero que allá... Y, pero que allá en relación a la economía que hay, eh, o sea, un sueldo mínimo es lo que te sale transportarte un mes. Entonces no, no, no se condice con, con una lógica para nada, o sea... Claro, o sea... En comparación aquí, similar, pero claro, el sueldo mínimo en Chile es por debajo incluso de la mitad de lo que puede ser el sueldo mínimo acá. Y comparativamente, los precios tanto del transporte público, de la comida, del agua, todo, es mucho más caro en Chile. Entonces, claro, al final surgió la revuelta desde una espontaneidad y con un lema súper claro, que era, no son 30 pesos, que 30 pesos fue lo que subió el pasaje de metro en aquel momento, sino son 30 años. 30 años desde la supuesta y mal llamada democracia que en el fondo fue de alguna u otra manera perfeccionando el neoliberalismo en Chile y llamando a la precarización de la vida, eh, la privatización de todo. En Chile actualmente todo es privado. Si pudieran de alguna manera coger el aire que respiramos y poder venderlos en capsulitas o en bolsitas lo harían. En Chile es privado el agua, los ríos tienen dueños, los lagos tienen dueños y Toda la costa que, que baña de norte a sur Chile son, son siete familias las que detentan la costa en Chile y tú para poder pescar siquiera un pescadito tienes que pedir permiso y pagarlo a las siete familias. La educación, la salud, todo en Chile es privatizado. Entonces, claro, cuando sube el pasaje de los 30 pesos, lo que surge es un llamado desde el movimiento estudiantil de evadir el pasaje de metro son día viernes en concreto, a lo largo de todo Chile empieza a darse de manera espontánea la evasión al metro de los torniquetes y de un momento para otro Chile se quema. Así tal cual, ¿no? Un poco de que eh, se empiezan a tomar las calles, la peña cada vez más como caldeándose y de alguna manera aferrándonos y... Y dándonos un poquito de calor con este fuego que, que empieza a generar los, los y las estudiantes secundarias de, de las escuelas. Entonces eso de alguna manera gatilla lo que es el estallido social, que es un movimiento digamos sin cabeza orgánica, sino más bien movido por el hambre, movido por las injusticias, movido por la rabia, movido por la pena de que tu madre tenga que tener cinco curros para que al fin de mes puedas pagar... Eh, ...la comida que puedas comer en casa... ...pues o sea, al final... ...es un movimiento que viene mucho de la tripa... Uh -huh. ...y que fue el carácter que ha definido la revuelta... ...desde, desde el inicio hasta el día de hoy. Uh -huh. Y bueno... ...también igual en relación... Nos, ...nos habéis contado un poco ¿no?... ...cómo surgió... El, ...los primeros momentos esos... ...el devenir ¿no?... ...que tuvo... Eh… Pero bueno, podemos imaginarnos que desde el minuto cero también la represión que se hubiese vivido, ¿no? A ese respecto. Entonces, si nos podéis contar… Porque encima, precisamente, no que una de las cosas que trabajáis en el colectivo es el tema de la represión que devino por el tema de la revuelta. ¿Qué… ¿Qué análisis o cómo, cómo, cómo lo veis o qué podríais comentarnos ¿no? sobre el tema de la represión que se desató después, a posteriori? A ver… A mí en lo personal me tocó vivir el estallido allí y siempre relato como que fue lo más hermoso y lo más triste que me tocó vivir y la tristeza en parte es toda la represión que se vivió. Desde la dictadura que no veíamos tanquetas militares en la calle eh, y tanquetas militares no, no para salvaguardar como siempre no la vida de los civiles sino tanquetas para dispararnos, tanquetas para custodiar los supermercados, porque en el momento de la revuelta todos esos días hubo mucha recuperación, mucha recuperación de comida que se fue distribuyendo a las distintos barrios y poblaciones pobres de todo de todo Chile. Eh, y claro, fue súper fuerte de repente ver a los militares nuevamente, sobre todo la las generaciones de nuestras padres y nuestras madres que vivieron la dictadura militar de Pinochet. Y por otro lado, eh, el cuerpo represivo policial, que es un cuerpo policial militarizado también, tuvo total impunidad y claro, una de las cosas más que más se vio y repercus tuvo repercusión a nivel mediático internacional fue la brutalidad que, que se tuvo ante la peña que nos alzábamos y sobre todo un modo super concreto que fue la, mut la mutilación ocular que más de 200 personas fueron mutiladas un ojo por lo menos y un par de casos en específico que se les mutiló de ambos ojos y esto recibiendo proyectiles que disparaba directamente a la cara a la policía, militares y en el caso de un eh, en el caso de Fabiola Campillai que es una de las personas que se le mutiló ambos ojos Recibió un impacto de una bomba lacrimógena directamente en su rostro, lo que le provocó la pérdida de su sentido del olfato, de su visión y traumas cerebrales. Eh, desapariciones, muertes, eh, muchos muchos montajes, sí, sí. en plan quemándose de un día para otro industrias y descubriendo cuerpos calcinados que tenían eh, impactos de bala. Muchísimas torturas, muchísimas, sobre todo en cuerpos femeninos. Eh... Acotar que, por ejemplo, en, la, en, en los accidentes como de incendio y eso, mucha gente ha sido imputada precisamente achacándole la responsabilidad de esos incendios y es gente que está presa hasta el día de hoy eh, por montajes, o como por... Como... Hay pruebas contundentes de que, videos y todos como de la policía eh, iniciando o previos a, a que se ocurriera como un incendio. Entonces es una cuestión muy turbia realmente to, todo el entramado que se tejió entre la represión y, y, y la gente. O sea. y, bueno... Evidentemente este tipo de situaciones siempre traen esta parte de represión y pues cosas que evidentemente si viviésemos como nos gustase pues no tendríamos ni que contar, pero me imagino o igual me quiero imaginar que también precisamente toda, no sé cómo decirlo, ¿no? pero que este alzamiento también generaría, bueno habéis comentado, que era un movimiento que no tenía una cabeza orgánica, Pero la gente se levantó, la gente se organizó precisamente también para hacer frente a la represión, para seguir protestando. Bueno, digo esto por comentar, pero así en términos igual más genéricos, ¿qué logros o sea, qué cosas positivas también dejó este, esta revuelta entre la gente? Eh, yo pienso, bueno, yo la revuelta la viví ya estando aquí, entonces como que ha sido un proceso que recibió a distancia y a través de amigos, familiares, como de, de esta manera. Y, y bueno, hay mucha gente que se siente muy, eh, no sé, pues satisfecha con el avance eh, político de la pseudodemocracia democracia y, y, y bueno, lo de siempre. Pero también a nivel más micro eh, se ha producido mucho, muchas cole, muchos colectivos como... Eh, mucho apoyo de pequeñas organizaciones, eh, mucho encuentro entre barrios, como que al final es un poco lo que tiene la, una situación dura. O sea, hay un repliegue de la gente para autocontenerse, apoyarse. Después vino la pandemia, entonces como un millón de situaciones que al final, pesa lo horrible y triste que es eh, el, el hecho en sí, eh, salen cosas... Que, que son pequeños como lucecitas dentro de todo este caos de mucha violencia, entonces eso, también por otra parte eh, un poco más de conciencia, por ejemplo, nosotros conversamos acerca de que en el, en el pueblo como que se que se podría denominar como gente de Chile, del estado chileno y en relación a la gente de Hualmapu, del sur, de las, las personas mapuches eh, que ellos hace años que vi, se vive en la zona sur un asedio militar constante eh, con agresiones a niños a escuelas, o sea, es una cosa que eh, viene ocurriendo hace mogollón de años eh, eh, ahora cuando el, este pueblo chileno como que recibió también esa, esa represión como que inevitablemente entró en un estado de empatía también para entender como que jodido es vivir así cada día cada ca, cada noche estar así constantemente con aseo de tanquetas gente con metralletas en la calle que te pueden detener que te pueden desaparecer entonces son como son son cosas horribles pero que al final igual nos llevan a, a estado a estados como de reflexión que pueden abrir cosas mejores también pues como a generar empatía entonces y una cosita que quiero agregar además de como la reconstrucción del tejido político y social qué que siento que la prisión política La noción de la producción política sí son mucho más cercanos al pueblo, no tan solo como en el sector politizado, digamos, sino algo más cotidiano, porque qué? Porque a lo largo de todo el tiempo de la revuelta, mucha peña cayó dentro de la cárcel, un montón, desde niñas hasta peña adulta. Niñas, te digo, 13, 14 años estaban en la cárcel y de todos rangos políticos o sociales, digamos. Niñas que iban a, a una recuperación por un trozo de pan, o porque estaban manifestándose, o esa mucha peña cayó en la cárcel, y en base a eso sí que hubo como una reconsideración de lo que era la prisión política y que hasta el día de hoy eh, pervive y persiste como esa noción de, de solidaridad, porque ya se abrió un poco el espectro de, vale, ya no solamente la peña más politizada o digamos como más extrema politizada, por decirlo de alguna manera, sufre la prisión política, sino que en el fondo todos también. Bueno, y habéis… Uy, bleh, habéis comen, joder, sus, Habéis comentado el tema un poco esto también de, de… Por parte de la gente, o igual me imagino que algunos sectores, habéis comentado el tema este, ¿no? Como esa confianza o querer confiar en el sistema político, como funciona, ¿no? Entonces, también sabemos que hace unos meses ha habido un cambio de gobierno… Supuestamente… Uh. Supuestamente… <risa> ha llegado un partido de izquierdas al gobierno también a cuenta de la revuelta, ¿no? Eso impus, in, impulsó el que se hiciese en una asamblea constituyente, ¿no? De, que creo si no me confundo que está en las últimas fases, ¿no? O sea, todavía sí, aprobado no está. Se Entonces, bueno, ¿qué lectura hacéis vosotras también de lo que ha supuesto pues por un lado que Boric haya llegado al gobierno, eso también a este tejido social que se estaba volviendo a articular? ¿Qué veis ¿Qué repercusiones pueda tener? Mm. Eh, bueno yo creo que ha sido como tirar paño frío bueno de partida porque ya toda la efervescencia de, de, de, de la revuelta como que también baja o sea tampoco se puede sostener eternamente el fuego en la ciudad o sea como que la gente también se agota y, y, y también la pandemia bla pero por eh, Bueno, como que yo creo que mucha gente se ha quedado tranquila a raíz de que venga este gobierno de izquierda pero que en realidad actúa de la misma manera que el gobierno de derecha porque no ha, no ha cambiado en nada como... Eh, cosas sustanciales también de, de este pensamiento supuestamente progre, o sea, al final, eh, no sé, en Chile hay un montón de lugares que se les conoce como zona de sacrificio, que son eh, lugares que están ocupados por empresas que eh, van a saco a, a destruir comunidades, secar ríos, contaminar eh, tierras, entonces... Por ejemplo, a todas esas empresas todavía se le sigue dando el visto bueno y que sigan entrando y en su gobierno se han seguido firmando tratados para seguir dándole como puerta puerta abierta a todas estas cosas. Entonces, eh, realmente como una diferencia sustancial no hay. También el estado de militarización en la uruanía persiste, pese a que él en su en su campaña como que dijo que iba a ser oh, totalmente diferente y bla, bla, bla. Entonces, como, bueno, al final uno no se ilusiona tampoco, o sea, como que realmente, no, no, yo creo que como, como colectivo y como persona individual igual, como que hace tiempo uno dejó de esperar algo de un estado, pero, eh... Pero bueno, o sea, como al final quizás lo, lo, lo que te decía antes, por lo que uno se queda es como esto pequeño, más que lo macro de, ah, hay un presidente y ahora todo feminista y todo... No, es como, ¿qué, qué ocurre lo pequeñito? O sea, la gente que se organiza y, y, y qué se espera de eso y qué, qué es lo que va a hacer la peña al final, es como... Bueno, ya habéis comentado, vamos a pasar a, a hablar del tema de los presos mapuches, no ya habéis comentado precisamente cómo el, la, la represión que se vivió a cuenta del, de la revuelta de 2019, cómo hizo a mucha gente ser consciente de lo que llevaba ya años y años pasando en el, en el sur de lo que geográficamente es el Estado de Chile. Que pues ya habéis mencionado, os he o sea, llamado por su nombre el Walmapu. Y, bueno, si nos podéis contar un poco pues precisamente con este tema, pues… Eso, ¿no? O sea, un poco más en concreto, ¿cuáles son estas políticas represivas que lleva el, el gobierno, bueno, los diferentes gobiernos del sí, Estado chileno? Eso, porque también Walmapu también comprende Argentina, entonces también hay presos en Argentina. Eh, bueno, básicamente, muchos de los conflictos que se están dando ahora en particular eh, son por la recuperación de tierras, como… Eh, colectivos, comunidades que, se han, eh, que han ocupado por medios armados o, o también como haciendo uso como territorial, no sé, cercar, cosas así y que se han, estado, se han ido como criminalizando constantemente y bueno, hay un es algo que ha ocurrido durante mucho, mucho tiempo en Chile en realidad solo que siento que ahora como que se está visibilizando un poco más a raíz de, de todo este conflicto que ha destapado un poco todo, pero La, la prisión política mapuche existe hace mucho tiempo y, y constantemente, o sea, aquí hay que entender que y eh, es un pueblo que también tiene como otras prácticas otra cosmovisión entonces también eh, son es otra forma de vida también entonces por ejemplo mucho de, lo, de las reivindicaciones que se han hecho desde los presos es el respeto a, a convenios internacionales que precisamente eh, son en pos de eso o sea existe algo que se llama que según es un convenio de la oit que es como el artículo 169 de unahuasi, que es eh, sobre el respeto a, a las prácticas constitucionales de los pueblos, o sea, como el tener rogativa, poder practicar ceremonias y que ese, que ese derecho no se vea privado por el estado carcelario y que al final es algo que ocurre y, y que es una, es una violentación totalmente a, a, la, a las personas que están ahí porque o sea no pueden practicar como su, su, su fe sus su creencias, sus prácticas como es muy violento Y por otra parte, eh, también está, es este conflicto de que muchos lugares que están en defensa y que están en recuperación son porque están en la mira de, de, de presas, de lugares donde se va a practicar un extractivismo feroz, represas, mineras. Eh, de hecho, ahora hace, hace el 22 de, de agosto se cumplen seis años del asesinato de Macarena Valdés, que era una, una defensora del río Tranquil que está, bueno, no me acuerdo en qué, en qué región está, pero eh, ahí, por ejemplo, se quiere poner la, la RP Global, que es una empresa austríaca, y que a ella la mataron. O sea, fue el sicariato que, que la fue a matar un día y la encontraron colgada. O sea, una, lo hicieron pasar por un suicidio Y, y no esto fue un asesinato entonces hay un asedio constante y, y, y, y bueno y, y también lo otro que ha, ha había un montón de gente que ha muerto también en esto en estos procesos o sea, de ser personas que están defendiendo un territorio automáticamente entran en la mira del estado y, y de las empresas para eh, accionar esto está este como modus operandi del sicariato de, de matar por debajo de, de la mesa Y bueno, y también por encima, o sea, yo creo que al final la cárcel igual es como un asesinato legal así. Y bueno, en, eh, una cosa también que queríamos comentar era con relación a los presos mapuches, al eh, tema de las protestas dentro de la cárcel tema de las perdón, es que cada vez me estoy poniendo peor las protestas dentro de la cárcel no las huelgas de hambre o sea campañas que han estado llevando a cabo no pues para, para visibilizar para mejorar dentro de lo que puedan ¿no? su situación si nos podéis contar también ponernos un poco al día sobre esto que constantemente lo, los prisioneros políticos mapuches realizan huelgas de hambre de hecho el día de hoy se cumplen 57 días de huelga de hambre líquida por básicamente lo que hablaba PASMI, por el incumplimiento del artículo 169 de la OIT que de alguna manera eh, aquel artículo viene a garantizar las prácticas de todos los pueblos autodeterminados por los indígenas de sus prácticas y creencias religiosas. Entonces dentro de, de, la, la, de, lo, de la peña prisionera política mapuche Son cabezas políticas por decirlo cabezas de alguna manera y a la vez también religiosas porque detentan eh, a ambas misiones entonces como, como roles de religiosos la peña necesita por ejemplo cumplir ciertas eh, ciertos ritos de cada cierto tiempo que implica salir de la cárcel para ir al añque mapu para ir a su, a su territorio ancestral y hacer sus prácticas religiosas entonces desde gendarmería aquellas prácticas se, se les deniegan y qué es lo que sucede y que tienen además de o sea tienen un deteriorable eh, deterioro físico a propósito de que no pueden cumplir sus prácticas religiosas entonces lo que hacen constantemente a través de estas huelgas que ahora el día de hoy se cumple 57 días es básicamente eh, luchar para que puedan tener estos derechos que son minios, o sea, son, son eh, derechos básicos que deberían de otorgárseles, pero como sujetos terroristas para el Estado chileno no tienen cabida para hacerlo. Entonces, eso, que esta huelga de hambre va por ahí, son 19 presos políticos mapuches que están en huelga de hambre 57 días, porque al final la, la huelga de hambre es una práctica súper constante dentro de la cárcel política mapuche sí, porque al final, o sea, el, el diálogo con gendarmería es como es el, el diálogo con cualquier policía, creo, como que no, medio que no existe, entonces, o es presión, eh, o si no sales por presión o enfermedad, como que es muy difícil eh, acceder a cosas, o sea, un caso bastante famoso fue lo del machi Celestino Córdoba, que él estuvo en huelga de hambre también como por cincuenta y tantos días en... en en el 2020, y él, bueno, él es machi, es como, un, es una autoridad bastante importante y, y también, pues, o sea, el, el deterioro físico, lo que él representa dentro de su comunidad, entonces eh, hay un, hay como un ensañamiento con, con todo esto, o también llevar a, a los presos lejos de sus, de sus territorios, que, que, que es algo también que, que, que repercute, o sea, que al final tu familia tenga que viajar cinco horas para irte a ver Y con esto contar una cosita, al final la lucha del pueblo mapuche no es tan solo una lucha territorial por la tierra y sin más. Es una lucha que por sobre todo está empapada dentro de su cosmogonía, de su cosmovisión. Entonces es una lucha política, una lucha física, una lucha emocional, es una lucha espiritual. Entonces no se puede no entender el pueblo mapuche sino a través de toda esta esfera. Y lo que hace el Estado chileno es verle solamente a través de la óptica del cuerpo carnal o del cuerpo del terrorista o del cuerpo de eh, el enemigo público y político. Entonces tenemos que mirarlo desde esta óptica, porque al final es un paradigma, es una cosmovisión, una cosmogonía superpotente ancestral que llevan 500 años de lucha. Exactamente. Y luego, bueno, que también, al final, no la estrategia es la del exterminio físico, pero también a través de estas prácticas que lleva al cabo el Estado chileno, también se está dando ese exterminio cultural. no Entonces, como lo que estáis diciendo, ¿no? Como en este caso en concreto, que habrá otros casos también a lo largo del mundo, pero como esas dos esferas es que son una. ¿no? Entonces, bueno, y bueno, por ir terminando, que tampoco del todo, pero sí… Vamos con el último con la última línea de trabajo que tenéis en el colectivo, que es el tema de los presos anarquistas de larga duración y bueno, en este caso si nos podéis contar un poco no quiénes son estas estas personas, eh, claro, también igual de dónde viene, igual ponernos un poco en contexto, ¿no? La lucha anarquista en Chile, pues un poco qué deriva ha tenido, Y ¿no? cuál es la situación a la que se ha llegado hoy en día de estas personas que están presas. Bueno, eh bajo como el paradigma de presos anarquistas de larga duración, tenemos como de distintas vertientes, no todos anarquistas desde, por ejemplo uno de los casos emblemáticos de presos políticos de larga duración es Mauricio Hernández Norambuena que quien, quien estuviera preso desde, o sea que se le persigue desde delitos o acciones desde la dictadura considerado el El, el actor intelectual del ajusticiamiento de Jaime Guzmán quien escribiera la constitución de dictadura y Norambuena llevará, o sea, ha llevado un régimen de aislamiento de más de 18 años, hace un par de años en la, bajo el gobierno de, de Piñera se le traslada desde Brasil a Chile y lo que se hace es como un borrón de cuenta nueva de todas la, las causas Y ahora, si bien a raíz de movilizaciones súper potentes a nivel nacional en Chile como internacional, se le quita de un régimen de aislamiento del 100%, el régimen de aislamiento es además de estar aislado de Peña, es recibir media hora de luz solar todos los días, se, eh, se ha conseguido tres horitas de luz, eh, se ha conseguido eh, tenerlo dentro de un... de De, de, ahora, si sí, bien está dentro del de régimen de alta seguridad, no está en un aislamiento total. Eh, eso, está como por un lado Mauricio, está por otro que, que no, se, no se considera como anarquista y por otro lado hay otros presos de larga duración como es el caso de Juan Aliste, de Mauricio Villarroel que este último por lo demás se le está levantando una campaña mediática súper potente porque Mauricio Villarroel lleva casi toda su vida dentro de las jaulas y últimamente se está desconociendo un decreto mediante el cual podría haber estado en el día de hoy en libertad y está condenado con la justicia militar de la dictadura. Entonces todos los gobiernos de la pseudodemocracia han hecho una vez más la vista gorda ante este ante la situación carcelaria de Mauricio Villarroel y al día de hoy por temas de plazos que se están cumpliendo, eh, se está apelando nuevamente a que se, se, se le saque esta condena de la justicia militar y que se le compute y se le condone con la, con la justicia ordinaria, digamos, para que pueda salir de libertad. Pero vemos que no hay voluntad política de ningún lado de, del facho progresista del borich. Y por otro lado, hay varios compañeros y compañeras anarquistas en prisión. Y, y ahora, como que, que ya tenemos tribuna para poder hablar, queremos dar dos casos en específicos, emblemáticos, que viene siendo el caso de Francisco Solar y Mónica Caballero, quienes hace dos años están en prisión preventiva en las cárceles de Chile. Y, y nada, estamos un poco enrabiados y tristes, porque el día de ayer se, se conoció desde Fiscalía Eh, todos los cargos y la condena que piden y para Mónica piden 30 años de cárcel y para Francisco 129 por colocación de artefactos explosivos y por una reincidencia anarquista porque hay que recordar de que Francisco y Mónica eh, eh, vivieron en el Estado Español y en Zaragoza hace serán unos 10 años Coloca eh, hicieron colocación de un artefacto explosivo entonces bueno En Chile luego con el caso Bomba y así un montón de cosas, les tenían de mira hace mucho rato y hoy en día eso, está el juicio, que va a ser pronto ya la sentencia. Y, y nada, la situación está bastante chunga en términos prácticos. Como decía bien Pazme, al final la precarización que que supone que una persona esté encarcelada y privada de libertad es súper potente. Eh, enfermedades también, sobre todo, eh, aquí al final la huelga de hambre es una práctica súper constante dentro de la prisión política y en específico Francisco ha tenido un deterioro de salud súper potente a raíz de una huelga de hambre que fue el año pasado. Entonces eso, como eh, la prisión política y anarquista existe, de hecho a raíz de que Mónica y Francisco hace dos años han ingresado a las cárceles, Se ha articulado dentro de la prisión política eh, una red anarquista súper potente que ha vuelto como a retomarse dentro de como el, el activismo dentro de las cárceles que eso ha sido algo súper súper súper eh, positivo para al final de alguna u otra manera articular con las otras prisiones políticas que han derivado desde la revuelta entonces en ese sentido se ha, se ha logrado como una articulación súper bella y, y más como desde el discurso político que un poco se había perdido el último tiempo. Entonces eso, como colectivo, a, a cara de la primera pregunta que nos decías, como ¿cuáles son las acciones futuras? Una de estas también va a ser como apoyar el proceso de Mónica y Francisco que al final no solamente el proceso judicial, sino la compañía durante todo el tiempo que, que eventualmente estará prisionero de las cárceles. Bueno, bueno, chicas, joder, cada vez peor, ¿eh? ¿eh? Nosotras, por nuestra parte, os hemos preguntado todo lo que queríamos saber. No sé si consideráis que nos hayamos dejado algo en el tintero, algo más a comentar. ¿No? ¿Veis que estáis haciendo así? No, no, no. Vale. Bueno, pues es que es ricasco por haber venido. Seguiremos atentas también a todo lo que esté pasando en Chile. Ya sabéis, Irola la irratia es un sitio también para que… Sí, muchas a gracias. Acompañaros en esa difusión. Así que es que es ricasco por haber venido y, bueno, eso sí, nos tendremos que despedir diciéndole a la gente que a partir de las 8 de la tarde también se puede venir y hacer su eso, aportación eso. Ah, a través de un bocata exquisito. Libre. Ah. Y con pebre, que es una salsa que preparamos en Chile y que está exquisita con picante y sin picante. <risa> bueno, va es que ricas, es que ricas con es gracias. oba listo aho izan da Kranba konpartxatik egin dugun irratsaioa, Irola irratiak, eskerrik asko mikrofonuetatik pasatu daen jende guztiari, eskerrik asko Kranbari bereziki urtero bezala eh Lekua emateagatik, guretzako eta gure bezu hau zabaltzeko Eta, bueno, hemen jarraituko dugu Cranbarren inguruan, Laster Baskaria ere egingo dugulako hemen. Eta listo, estugu txapa gehiago emango, ondo pasa egunean zehar, astean zehar, egun gehiago geratzen direlako. Eta listo, Kalisto, bagoaz, hau da, Ode Ibarroso! Master, ena izan enoien maizer Laster, baster, baten geldituko dira eta zer Manai erankera alferroiekin ez dut hartuko placer Ala ber seme, ala berronek ez dizkie beteko bitlater Ez zote duten zuten deia, olakorik entzunat zuten deia Eia, eia, bimila eta ugeia, gain ditu al alditu ditugu niteiat Neurtzen ez diten entxeia, zein den bata eta zein seia Kultura eskura eltu da eta jomuga ez taldeia Ez da, ez, da, ez da. du dak Eskatzen, kulturak ezaldituk ezkatzen Loturak eratzen, ointurak ezaldirak eratzen Ala bazen, ala ez bazen, ez eskaita ez hazen Ez dut esku librerik altzen, nik ez dut esku biderik saltzen Benjarritako etiketabik, nasi naute ni Ez dur nahi etiketari, ez dut edaten oien etiketa tik tik tik-tak-tiktua zorratzak badakit zer den lokatza Ahatik enel horratza, usten dut ez galtzeko norantza Erztur zentitzen nahiz, pesterik ez dut Egoiteaz ta hene esku Amestu, zabestu Dut ez naiz babestu Alkeztu, naiz ta ez dut Terpairik aurreztu Ez gaitezen izi Kaixo, egunon e, Jakin dezazuen Bilboko kompartxe erabaki dutela gaur Erasoen kontrako protokoloa aktibatzea Azkenengo gunetan, larun batetikona Etengabekoak izan dira Jazarpenak, Eraso Txikiak e, Ezer oso egoerak Eta ablakoak onarte zinak dira e, Jaigunea jo's espazio seguru bat izango da edo ez da izango. Orduan erabaki dugu gaur 7etan kontzentratu eingo dugula areatzen eta 12etan 20 minutuz programazio guztia bertan bera geratuko dela. Erasotzaileak esaret ongi etorriak eta botako soilutuztegu modu batean edo bestean.